marcharán en reclamo por la implementación del cupo laboral trans. Hoy, desde las 11 de la mañana, la Asamblea de Autoconvocades por el cupo laboral trans travesti y no binaria de La Plata movilizará a la Subsecretaría de Trabajo bonaerense de 46, entre 13 y 14, para reclamar la implementación de la ley que exige el 1% de empleades trans y no binarias en la Administración Pública. Durante la movilización, exigirán una reunión frente a la petición presentada. Desde la asamblea recordaron que el mes pasado se hizo una entrega de 53 currículums a la cartera y que solo una entrevista fue realizada de entre todos los pedidos. Realizan una colecta de sangre en Plaza Moreno. En el Día del Donante de Sangre, el Centro Regional de Hemoterapia realiza una jornada de donación en Plaza Moreno. Hasta la una y media de la tarde, los donantes se pueden acercar a calle 12 y 51 y también al centro regional de calle 71 y 26. Radio Estación Sur habló con Laura Vives, coordinadora del centro. Bueno, los requisitos básicos son tener entre 16 y 65 años, uh -huh. sentirse en buen estado de salud, desayunar previamente, siempre le recomendamos al donante que se hidrate bien antes de donar porque la experiencia es totalmente distinta, sobre todo si es una primera vez que va a donar y concurrir con documento de identidad. Con cada unidad de sangre que se dona se puede salvar hasta 4 vidas y es la gente que la necesita o el glóbulo rojo o la plaqueta o el plasma que se saca de esa unidad de sangre y te reitero es irreemplazable. Un servicio que informa más cerca. Se desarrolló una jornada del programa Decisión Niñez en Berizo. El programa, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, busca que chicas y chicos de 100 distritos bonaerenses presenten propuestas para mejorar sus barrios. En este marco, en el Club Villa San Carlos, se desarrolló la asamblea inicial a nivel local, donde se convocó a chicos de 8 a 12 años y de 13 a 17 a acercar propuestas que podían apuntar a mejorar un espacio público del barrio o una institución a la que asisten. Según se anunció, por consenso o votación, se elegirá ahora quien representa a Berizo el 18 de noviembre en el marco de una asamblea regional. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.